Pasando a un lugar de los Estados Unidos porque no se encuentran ahora mismito en Puerto Rico, se encuentran en Conérico, nada más y nada menos que Wíbal y Ale, dígamelo, Ale, Wibal. Y la que hay también. Ya tú sabes, este, no mejor que ustedes, ¿no? porque ustedes están viajando el mundo entero, ya tú sabes, así que eso es bueno. A ver, gracias, gracias a los fanáticos que están viajando el mundo entero, gracias a ellos, de verdad. Oye, dígame lo que se está preparando Wíbal y Ale ahora en este 2010, ya tú sabes, la nena de cacerío, el remix, un super palo, ya salió. Yo la de Kendo por ahí también, pero háblame de lo que es la nene cacería, tú sabes, ¿cuál ha sido la aceptación de la gente? Mira, es una canción que se hizo para Puerto Rico eh, y ha tenido ha tenido eh, super buenas críticas, ha llegado, mucha gente me llama de Chile, Colombia, Venezuela, México, que la canción es un palo que le gusta que a nivel mundial, pues esta canción pues, es el himno mundial, le le, le llaman ellos, es son un himno mundial, ese, ese tema está super brutal, a la gente le gusta, lo hicimos con Puedo decir, lo hicimos para, para, para la gente de caserío, ¿me entiendes? aquí mucha gente, pues, discriminó a, a, a, a, la, a la gente de caserío. Nosotros somos criados en, en el caserío, ¿me entiendes? Si lo hicimos para la gente de caserío, entiendes? Así, bro, yo compartí con Wivaliales bueno, de, de Puerto Rico Pero la última vez, estaba hablando con él Ahora mismo, fuera del aire La última vez que nos vimos, wow este, Creo que fue para el 2004, 2003 Para allá abajo, ya tú sabes Un show precisamente donde ustedes están En Conérico, este, con Rich in the House Con Sisto Juan, con un combate terrible Ya tú sabes, que estuvimos por allá Disfrutando, ahora se encuentran otra vez En Conérico, ¿dónde se van a estar presentando en estos días? Vamos a estar en Club Passion hoy Vamos a estar en Club Passion hoy Mañana salimos hacia, hacia pa Provi, pa Providence, vamos hasta el mañana en Providence y seguimos con, con los con World Tour, estamos preparando una gira, ya tenemos 53 cuento hasta ahora eh, por todo Estados Unidos, lo que es Colombia, Latinoamérica, Centroamérica, estamos bien contentos. Oye, Gami, cuéntame, muchachos, qué es lo que no, es que además de esta canción, verdad, que ya salió por ahí, primero que nada, primero que nada, cómo es que Pitoco postea una canción de ustedes. <risa> Mira, Yo no sé, las cosas están, o sea, como, como es esto de la, de, de, de, de salió, eh, se está vendiendo muy bien el disco, también está en iTunes, está en Amazon también, que puede encontrar el disco ahí. Y estamos dándole la vuelta al mundo gracias a papito Dios, gracias a nuestros fanáticos que están haciendo pues de, de, de nuestra música su favorita, ¿me entiendes? Ese es así, con quién tenés pensado grabar, tú sabes, eh, que ya ustedes hayan ido para el estudio, hayan grabado, o, o que hayan ustedes tenido comunicación así por teléfono, mira este, cuándo nos vamos a encontrar para pa, pa que tú le metas aquí, o nosotros meterle por una canción de ustedes, más o menos así, con quién ya ustedes tienen cuadrado ahí, que en este 2010, pues ustedes digan, esperen canciones con fulano, con fulano, con fulano, mira pues estamos bien contentos ya que que La aceptación del público también ha sido la aceptación del género Porque tú sabes que el género siempre pues tiene que estar eh, unido para, para seguir hacia adelante, ¿me entiendes? Nosotros pues, ahora mismo pues eh, Hace poco tuve, tuve, tuvimos un evento donde estaban todos prácticamente muchos artistas Y, y estamos con planes hacer algo con Trevor, con Plan B Estamos, estamos haciendo ahora mismo lo que es la misión 5 también, que eso viene pronto la misión 5, Alex presenta la misión 5 y ahí va a encontrar muchos artistas con y Alex. Tenemos también algo planeadito por ahí, estamos, French está haciendo los últimos toques de algo para salir milenio. estamos hablando también algo con Don Tony Dice. Bueno, venimos fuerte, de verdad que no quiero no quiero darle mucho a la gente, ¿me entiendes? Porque después la gente no. A mí me gusta hacer la sorpresa, ¿me entiendes? Oye, hablando de sorpresa, viste, no sé si está Yomi por ahí o no, pero. Este, cuando tú mencionas la misión 5, WeValiales presenta la misión 5. Hemos conocido que las misiones anteriores han sido con Wising y Yandel. ¿Podemos esperar a Wisin y Yandel en la misión 5 o no? Bueno, este, Yayomi también está en comunicación con el Candino, que es el manejador de, de Wising y Yandel, y ellos están hablando de muchas cosas positivas. Yo espero que, que todo marche bien, ¿me entiende? Nosotros ahora en el 2010 estamos haciendo cosas muy interesantes con todo el mundo. Sí, ¿tú ¿Me entiendes? Primero pues ahora estamos dedicados a, a nuestro disco, eh, a las cosas que estamos haciendo ahora mismo pues, pues nos están saliendo súper bien. que la gente conoce a Yomi, el que no lo conozca pues Yomi fue el que, como quien dice, pues le dio la oportunidad. a sí, el la primera vez, a Alexei, Fido, Tejo, Calderón, Baby, Rati Gringo. Cuando no, cuando, bueno, Edidi, cuando mucha gente no lo conocía, él pues le dio la oportunidad. Y ahora pues nos toca, lo, nos, nos toca a nosotros, tengo la oportunidad pues de presentar la Misión 5 que para mí es un honor. Números para contrataciones que es súper importante donde la gente se puede comunicar con ustedes para contratarlo, perdón. Y, y, y ya tú sabes, los Twitter, los MySpace, por ahí, el, el, el, lo que sea, Facebook. Mira, este sí, el número es 787-598-3235. 108 7, 7 5 9 8 3 2 -3 ahí pueden puede, puede comunicarse ahí con el booking para todo lo que necesiten de Web Alex Alex, pues ahí estamos disponibles, también podrán acceder a la página www.webalialexpr.com ahí podrán encontrar Twitter, podrán encontrarle Facebook, MySpace, YouTube de nosotros, todo lo que está haciendo. Me pregunto ¿verdad? Porque ya que en este remix de La Nena y Caserío salen tanta gente ¿Ustedes piensan salir en el disco nuevo del Tsunami de Yadiel? ¿Piensan salir en, en el Mixtape o en el disco de Ñengo Flow? ¿Piensan salir en el disco de Farruko que está por ahí también a salir? ¿El de Joan Dionil, ¿El de Chino Nino? ¿Qué es lo que hay con toda esta gente que salieron en, en esta canción? Mira, este, nosotros tenemos una amplia comunicación con cada uno Tú sabes que a veces estos son conceptos Yo decidí unir a estos cantantes Que son los que estaban al día ahora mismo eh, Decidimos, eh, eh, pues estos cantantes Que estaban ahora mismo sonando Como Farruko, los que acabas de mencionar Quino saludos a, a, a todos ellos Yo a Quino Ayariel a Diego, a Yadiel, este, Que, que ellos hicieron la participación conmigo la de Con nosotros Tiempo, pues, el, el disco, pues, gracias a papito Dios ha sido un éxito. Y no estamos mucho en Puerto Rico. Estamos viviendo en Miami. Y en Puerto Rico estamos poquito tiempo. Y cuando... Y tú sabes que estos es viajes era todo el tiempo, ¿me entiendes? Gracias a papito Dios no paramos. Y estamos haciendo cosas muy importantes y muchos eventos. wow bro. Así que, ¿verdad? No, que... que... esperemos verdad que en un futuro sea ahora mismo para el 2011 verdad y verlo usted también en un premio lo nuestro por ahí ubicado ya tú sabes con una nominación así que ya tú sabes nuestro respeto ayer, para ustedes para ayer, ayer ayer específicamente nosotros íbamos a estar el premio lo nuestro que a nosotros tenemos la invitación para estar por lo menos en lo que era lo la alfombra roja pero pues teniendo estas actividades acá tenemos tres actividades acá y tú sabes pues que uno tiene que, que pues cumplir con, con nuestros fanáticos que eso es lo que Pues es así, ya tú sabes, la farándula para otro día, hay que recolectar chavito, chavito, chaburria, <risa> ya tú sabes, aquí. óyeme, pues ya tú sabes, este no tenemos para más, pero bienvenido sea, ya tú sabes que no sea ni la primera ni la última aquí en Alto Calibre Radio Show, este, presenta por aquí lo que es el Remix, el Super Remix, ya tú sabes, la Nene Cacerío por aquí por Alto Calibre Radio Show. Está escuchando Alto Calibre Radio Show, estos son muy valiales los próximos lo Cacerío Remix, ok, te lo hice quien más wevalí Alex. El que no tenga nada bonito que hablar sobre las nenas del caserío es mejor que se callen, porque no importa quién o qué digan, o cuáles sean los rumores, son las únicas nenas que son altamente preparadas para correrle la pinta y demostrar que la vida las prepara para ser las mejores. El alto contenido de experiencias en ellas las hace aumentar el enfoque. Tú no te pongas bruto, papito, no me la toques. Ahí va, mírala. Caminando por el residencial, no me la vayas a mirar, no. Es que ella es mi enamor. Ella es mi reina, mi princesa, my wing, oh my lover, La nena de caserío, la que me... På por encima del aire, demasiado versatil A toita, ella le pasa el trailer Con mucho carácter y humildad Una belleza encojonad De nadie se deja, porque se crió entre la maldad La en el caserío, me tiene maquinando Siempre que sale al balcón Yo me le paso pitando y me pichea Se da guille pa' que la vea Camina con su frente porque sabe que no es fea Ella tiene su actitud, pero yo tengo mi piquete Y si yo la pillo en el building, por ley que le voy a dar el cuete Papá, ya se quedaron se cicala, está por mi Y marquez. Oh. Siempre la veo cuando paso en la motora. Le digo pa' que se monte. Y me dice que sea ahora mm. Se mete y no pregunta por qué. Porque a mi nena nunca es. La nena, nena del, del caserío, caserío. La que me gusta a mí. La que, la que frontea conmigo. La, la nena, nena del caserío. Oh. hun säger att hon är lugn, men hon är inte hon är inte hon är inte hon är inte hon är inte hon är inte hon är la hon är inte hon är inte hon är inte hon är En hon La nena del caserío. Mi nena no tiene hon är inte hon De caserío, la que casi no dejan salir ni nadie a partirio. Usa el messenger para comunicarse conmigo, la que está loca por hacerse piercing en el ombligo, la que se sabe todas las canciones de chino lino, la que me dice hallovido que en los rimes me guillo, mami contigo me olvido el corillo. Quiere que conmigo se case, va a sacarla del case y hacerle muchos hijos. Allí la vi pasar y no me pude controlar, esa es mi nena la que se va a fuego. Esa sí que sí que te aprobas Todo el mundo la enseña, pero voy no ser de no Sin problema la muerte y no se echa para atrás Rebela de los enemigos Si hago tiempo está conmigo Y no es fantasmea cuando yo le doy castigo Voy él con los chavitos del posteo y si hay que rebullar, yo por ella abajo de jodeo Ella mi chule, chule, mi blanquito Azule, cada vez que ella me besa Hace que yo mamo sí. Nada de chule No la mire, que eso es mío No la mire, que eso es mío Y lo más que me gusta De mi chulería en poder Es que de cacería no le gustan los bichotes la vive como yo, es altita como yo Por lo tanto a ella le gusta Todo lo que hago yo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 <risas> Oye mami, este es el combo que tú pedías, aquí lo no tienes más.